Eh, sí, eh, el primero de mayo este, en la ciudad vecina ha habido un aumento de un 20%. Y este, bueno, acá en Carmen de Patagones,、eh, la Cámara de Carmen de Patagones ha decidido no, no aumentar por el momento. ¿Por qué han tomado esa decisión? Nosotros creemos que, que no es el momento y sería un golpe más al bolsillo de, del usuario ¿no? habitual del, del servicio. q u viene llevando el servicio? Entendiendo un poco bueno, que la situación、eh, a nivel socioeconómico está complicada, la gente sigue utilizando taxis. s h a visto una disminución del servicio? No, por el momento se viene trabajando bien. Este, sí, está complicada la situación para, para todo, así que bueno, por, eso, por ese mismo caso decimos por el momento no, no aumentar, porque sabemos que el usuario habitual del. Del servicio taxi este, son gente trabajadora como nosotros que bueno, no, no les aumentan el sueldo、eh, como a nosotros nos,、eh, pedimos, lo que es un aumento de un 20 o un 30%、eh, mensualmente. ¿En ¿no? cuánto está la bajada de bandera actualmente aquí? Acá en Carmen de Patagonia la bajada de bandera está en 860 y la ficha 54. c a m b i a con respecto a la nocturna del día 1 a nocturno? Claro, sí cambia. Después de las 10 de la noche está a 960 y la bajada de la ficha está a 74. Bien,、eh, hace una semana se realizó la sesión en conjunto de, los, de ambos consejos deliberantes donde ustedes estuvieron acercándose y tuvieron la posibilidad de tomar la palabra y contar un poco la situación que se está viviendo con los denominados remises truchos. ¿Querés contarnos un poco cómo se viene trabajando? Sí, este, sí en, ese, en esa ocasión nosotros con el compañero Razari de Viedma este, decidimos、eh, pedir la palabra en una de las sesiones este, de los cuartos intermedios para、eh, expresar nuestra desconformidad con los remises que se ven habitualmente en las redes sociales. Eh, para que se haga un poco más de control del tema de los remises, porque es una competencia desleal y ilegal hacia nosotros. Y queremos bueno, que se ponga mano dura con el tema de los remises. ¿Ven que eso está ocurriendo? ¿Se ven más controles?、Eh, por el momento,、eh, lo que se ven en las calles、sí、son más, más controles e l tema de inspección y tránsito que están tomando c a r t a en el asunto. Así que queremos que. Que disminuya un poco el tema del, de los remis. Bien, entonces por el momento podemos confirmar que aquí en Patagones no ha subido, no ha aumentado el servicio de taxis,、eh, aunque bueno, no descartan de que eso pueda ocurrir en algún momento. Exactamente, sí, por el momento decimos no, no aumentar. Si más adelante、eh, iremos a, a ponernos con la misma tarifa que tiene la vecina ciudad.